El otro de los temas con el que abrir el programa fue eh, la Selección U21, pero ya no me tenemos en ese tema porque nos avisan que está Seba Morales, a quien hoy además musicaliza el programa. Ah, mirá. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Hola a todos. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, eh, todo llega, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Eh, no hay que bajar los brazos. No hay que bajar, los, llega, brazo, no hay que bajar los brazos nunca y, bueno, ahora tener la oportunidad de la temporada que va a comenzar el 22 de septiembre con el Super 20, de poder jugar en la Liga Nacional A y, y poder estar en un equipo como Quirme de Mar de Plata. Bueno, contanos un poquito cómo cómo surgió esto, cuáles son tus expectativas, eh, que hablaste con Bianchelli. Eh, no, no, nada, más o menos, yo venía buscando esta posibilidad y bueno, eh, por suerte me fue bien el tenía pasado y, y sabía que se podía dar, Eh, así que nada, después salió lo de Quilmes y obviamente no lo dudé mucho <ríe> es una posibilidad grande en un club como Quilmes que está a la vista de todos, que tiene mucha historia en la liga así que no lo dudé, tengo ganas de aprovechar la oportunidad tenía ganas hace un tiempo ya de, de, de dar un salto del TNA que no es fácil, y bueno, se me dio, así que espero estar a la altura con Javier, no hablamos mucho, me dio la bienvenida me llamó, me dio la bienvenida, me me... Nah, me felicitó se, me dijo que se puso contento por, porque voy a tener mi chance y que lo voy a tener ahí así que nada ya que, que el técnico se ponga contento o que me quiera para mí es, es buenísimo así que nah, como te digo espero estar a la altura eh, dos años de contrato relaste no sí sí dos años de contrato eso también está bueno sirve para no sé al cambiar de categoría también seguramente necesitaré una adaptación eh, estoy trabajando para que sea lo más corta posible Así que, nada, eso también es, eh, te deja un poco más tranquilo que podés trabajar más tranquilo y e ir, ir creciendo. Adaptación, una palabra que me imagino tendrás bastante en tu vocabulario, porque jugaste tres categorías en muy poco tiempo, tres categorías distintas. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, hace un año y medio estaba jugando el federal, eh, y bueno, nada, sí, el tema de adaptarse me parece que para nosotros es, es básico, ¿no? Nos mudamos todo el tiempo Cambiamos de equipo, cambiamos de gente Si bien en el ambiente somos más o menos los mismos Todo el tiempo hay que adaptarse a lo que hay A cómo se viaja, a todos Así que creo que sí, está en nuestro vocabulario No solo el mío, sino el de todo Bueno, ¿y cómo fue esa situación particular, no? De verse un día eh, Contratado por obras Terminar jugando el federal Pasar al TNA, en el medio, bueno, muchos cambios Mucha angustia, mucha frustración También, ¿no? Sí, sí, sí, esa palabra, sobre todo, frustración, el, el cuando fue lo de Obras, eh, fue muy difícil, eh, pero nada, por suerte yo caí en un club con buena gente, que, que me recibió, me abrió las puertas, tuvimos un gran año, como fue Ramos mejía tuvimos un gran año, salimos campeones, y bueno, eso hizo que el, que la angustia baje un poco, eh, después se me dio volver a jugar en Platense, y que... También es como en mi casa, el segundo año que juego y me tratan bien, me, me, no sé, me quieren, me dan confianza. Así que se hicieron muy llevaderos eh, por esto, por haber caído en buenos lugares, donde hay alguna gente y donde la gente me, me dio un lugar. Y yo seguí trabajando para para ver si me llega otra vez la oportunidad. Así que nada, me llegó, me llegó por suerte. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué expectativas de lo Locatel, lo poquito que pudiste hablar con con Javier? ¿Qué expectativas para la temporada que viene, cómo cómo se va a conformar el plantel, cuáles son las, los objetivos? No, la verdad eso no he hablado mucho. Yo eh, nada, yo voy a estar más que nada a disposición para lo que él necesite en, en su momento. Eh, seguramente vendré atrás del 3 y del 4, se, se estaré ahí de recambio. Así que Nada, como te digo, yo tengo la cabeza en trabajar, hablaré con Javier bien cuando llegue a Mar del Plata y, y veré qué necesita y me pondré a disposición del equipo 100%. Quiero sumar, quiero sumar en, en lo que pueda y tratar de, de, de asentarme o, o establecerme en la categoría, ojalá sea, pueda. ¿Te vas con toda la familia, como siempre? No, no, me ¿Sí? quedo, mi familia se acá, eso es lo más difícil, pero bueno, nada. Es parte de salir de la zona de confort, de crecer, de, de adaptarse, como hablábamos recién así que nada, por suerte está cerca y, y me podrán ir a ver los fines de semana y cuando ellos puedan seguramente, seguramente, bueno Seba lo mejor para vos, ojalá que tengas una buena temporada queríamos estar con vos este después de, de, aqu de aquella situación poco agradable que te tocó vivir cuando estabas por ingresar a la obra sanitaria a, bueno, a este presente que dos temporadas después se te dio para estar en, en Quimbe Mar del Plata, un abrazo enorme ¿eh? Bueno, bueno, una, eh, muchas gracias, un abrazo enorme Gracias por, por el llamado Salud. Seba Morales, uno de los refuerzos de kimme kimme que todavía, bueno, todavía eh... Sí, que lucha